Eh, Gustavo, eh, pasaron ya más o menos 14 días de, lo que, eh, de las restricciones y la vuelta a la fase 1 en la provincia de La Pampa. Eh, ¿Qué resultados eh, han evaluado eh, de, de, de este retorno a, a algunas restricciones? No, no, nosotros todavía no, vos preguntar. preguntás, evaluación estamos haciendo todos los días, pero es decir, por lo general los resultados se ven después de, como dijimos siempre, se ven después de 14 días. Claro lo que es, eh, necesitamos que la gente se siga cuidando, necesitamos que la gente tome las precauciones extremas, necesitamos evitar las fiestas clandestinas, necesitamos eh, seguir con la bala de, bala de plata, que son los testeos, los testeos rápidos, que la gente se tiene que testear ante el mínimo síntoma, seguir con todas las medidas que hablamos de prevención, eh, son dos meses muy duros que va a pasar la, la, la provincia y el país, pero con la gran ventaja que tenemos, que hoy tenemos la bala de oro, que está funcionando muy bien, que hay que darle tiempo también, ese es también un tema que quiero aclarar, la vacunación, hay que darle tiempo a que la persona vea inmunidad. Uno se vacuna hoy, la inmunidad completa empieza al mes. Yeah. Por supuesto, de la primer, al mes, digo, no a los 14 días, porque la gente se está midiendo anticuerpos y eso no nos sirve, porque la inmunidad no es solamente anticuerpos. Yeah. No lo voy a hacer... Muy complejo, pero es la inmunidad um, de anticuerpos, lo que la gente cree, y la inmunidad celular. Se necesita un mes mínimo para tener un porcentaje de la primera dosis. Ah, está bien la aclaración Entonces, esa, porque por ahí la gente ah, se piensa que se aplica la vacuna y ya al otro día o a la no, semana puede empezar a no, hacer un... Tiene defensa de un gran porcentaje con primera dosis de, de, no, de no morir. Pero todavía significa que se tiene que seguir cuidando... Porque se enferma. La gente vacunada se enferma, lo hemos dicho siempre. Claro. La idea es que se enferme y no, no se, eh, tenga enfermedades moderadas o graves. Sí. Pero todo, estamos hablando de una, de una vacuna que puede llegar a las mejores a 94, 95, significa que de 100 mínimo se enferman 5, ¿me entiendes? Entonces nosotros necesitamos que la gente se siga cuidando de la misma forma, o más, todos, eh, todos, porque no sirve que se, cu que se cuide el 70%. Esta enfermedad, aunque no haya gustado lo que decimos, el 30% que no se cuida enferma al resto. Entonces necesitamos estos dos meses, y más teniendo la gran esperanza que tenemos, de la vacuna, que la tenemos hace ya más de... Más de estamos entrando junes, que la tenemos desde allá, desde diciembre, uh -huh. eh, pero hoy tenemos cantidad. Eh. Estamos hablando de cantidad, y, eh, entonces... Eh, eh, ayer ya vacunamos, eh, llegaron las vacunas y ya hicimos 3.200 dosis en un día y hoy pensamos batir los 5.200 del, del sábado y mañana también y vamos a seguir llevando vacunas, así que necesitamos que la gente se nos cuide. El ritmo de vacunación se ha acelerado a partir de que llegaron vacunas, ¿está previsto también bueno, que arriben este, y que no se corte esto? El ritmo de vacunación nuestro siempre fue acelerado, mm. nosotros lo que llega vacunamos. Siempre, siempre estuvimos a fondo. Claro. El tema es que tienen las vacunas como corresponde, como están llegando ahora. Como, no voy a hablar por qué no llegaron antes, porque todos sabemos sí. los problemas internacionales, nacionales y hasta geopolíticos de las vacunas. Pero nosotros, siempre fue acelerado, siempre fue a fondo. Llegan y ponemos todo eh, hay un tema últimamente, que tenemos hoy 5.555 activos y 12.672 personas, entonces tenemos que hablar que tenemos casi 18.000 personas aisladas, entonces la gente, eh, eh, cuando el eh, eh, porcentaje de los llamados, de cada 100, 30% no van porque están aislados. ¿sí? Otros se vacunaron contra la gripe y algunos por ahí no les llega el, el mensaje o pasa algo por eso hay un, una, normalmente tenemos de cada 100 30 que no van y que van al otro día o a los otros días o tienen que posponer la vacunación ah, en ese caso no, no hay problema se le guarda la vacuna o, o no se espera no, que no, llegue no, otra no guardamos una vacuna la Pampa no guarda una vacuna ah bien Se está para cuando para cuando, eh, cuando se llegue eh, cuando también, se salga del aislamiento o cuando pasen los 14 días y se vacunó por la gripe, o, con la gripe. O, o si no, si fue positivo tenemos, tenemos un tiempo, porque el positivo ya o sea, tiene inmunidad y estamos evaluando de tres meses. Eh, eh, Posterior recién se va a vacunar, ¿me entiendes? De estos 5.555 activos que hay hoy, se van a vacunar dentro de tres meses, no se van a vacunar. Ah, o sea que una persona que estaba anotada sí. y ya le correspondía el turno para vacunarse, si dio positivo, eh, la decisión es esperar porque supuestamente tiene anticuerpos, no se va a volver no, a contagiar. No porque hay una norma, una norma que hay que esperar tres meses. Ah. Eh, más o menos está, se están discutiendo esas normas, mm. pero el tiempo hasta ahora, hasta ahora es tres meses. Claro. Estoy eh, tratando de flexibilizar eso, pero todavía está en eh, tres meses. Ah. Eh, también eh. estamos con mm, la bala de plata, también incluye incluye el, el, el testeo con test rápidos. En, en tres lugares, hoy en Santa Rosa y en Pico, estamos haciendo eh, búsqueda activas. Uh -huh. Y acá tenemos que aclarar para que hay puestos de detección ¿no? ahora, móviles y fijos en la terminal en la ciudad judicial y en el barrio Villa Elisa ya es un puesto móvil que va cambiando barrio por barrio para que la gente se acerque y no minimice los síntomas, otro tema se minimizan los síntomas uh -huh. se creen que es la gripe, que, que tomé frío y se retrasan el diagnóstico, mientras más sea rápido el diagnóstico, más rápido eh, se puede aislar y se pueden hacer tratamientos que está, la pampa está haciendo tratamientos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Eh, han detectado, bueno, lo vienen diciendo desde hace bastante tiempo de gente que tiene síntomas y no se va a testear o por lo menos no, no o gente que ha dado positivo o ha sido contacto estrecho y no se quiere aislar, eso sigue así. Y bueno, eh, lamentablemente sigue así, pero tratamos de que la gente, de que la gente eh, se cuide. Y, mm. y, tiene que cuidarse y el que es positivo tiene que cuidarse además, por él también y por la sociedad claro, sí. pero, eh, Gustavo... es una enfermedad que ah. ha afectado a la actividad económica entonces ah. algunos privilegian la actividad económica pero en este caso si uno es positivo no lo puede hacer tiene que estar aislado, mínimamente claro. eh, Gustavo, ¿cómo está el sistema de salud en cuanto a camas? no como lo hemos dicho siempre estamos, eh, la provincia está trabajando permanentemente, eh, acá en la limitante como siempre es el recurso humano El recurso uh -huh. humano que está, como dijimos, eh, lo hemos dicho siempre, está cansado, está agobiado, pero está, pero está con la moral muy alta, eh, va a seguir trabajando y va a seguir, va a seguir aportando a la sociedad lo que tiene que poner. Necesitamos que el, el 100% de la sociedad también ponga lo suyo. Uh -huh. que lo suyo es cuidarse porque estamos con, con una ocupación muy importante, como lo venimos diciendo, no de, eh, solamente de las, de las camas de terapia porque por ahí se enojaron cuando yo dije que, que la mortalidad del 60%, lamentablemente cifras nacionales e internacionales hablan del 67%. Hay muchos dispositivos, tenemos dispositivos hoteleros, dispositivos de atención domiciliaria, dispositivos telefónicos en toda la provincia. Entonces el trabajo es muy arduo, sobre hoy sobre los 5.555 activos, son todos tienen una atención, y no. los 12.777 también. Hay 18.000 personas que hoy está sumado también el sistema privado ahora también. Pero el limitante, siempre lo dijimos desde allá, desde hace dos años, siempre es el recurso humano. Y no es porque la provincia no haya invertido todo, lo contrario. Ha hecho residencias, ha hecho escuelas de, enferme, eh, escuela de enfermería, de ahora últimamente la, la universidad. Y, pero bueno, el, el, esto es, si uno pone en un techo de su casa 10 baldes, va a poner 30 baldes pero si no tapa los agujeros vamos a seguir siguiendo como es, eh, no va a haber más baldes para poner, entonces eh, no, el tema de la sociedad tiene que saber que nos tiene que ayudar, que no tiene que pasar lo que nos ocurrió, nosotros sabíamos que lamentablemente las vacaciones traía problemas que semanas santa tenía problemas evitar todo, son dos meses o tres le diría, porque más ahora Que tenemos la vacuna y ahora tenemos la cantidad de vacunas suficiente. Así que bueno, uh -huh. eso es el mensaje de la sociedad, que la sociedad nos acompañe en todo sentido y nosotros vamos a seguir trabajando todos los sectores de salud eh, para eh, brindar lo mejor que podemos. Pero uh -huh. también somos seres humanos, también nos enfermamos y también, eh, como dice vivimos la pandemia. Claro. Eh, Gustavo eh, mencionaba recién el tema de la vacunación. Eh, acá me, bueno, me llegan preguntas. Eh, eh, el, el grupo de riesgo, esos 113 mil más o menos que se mencionó allá por diciembre, eh, ¿cuándo piensan que más o menos puede llegar a estar vacunado? Ahí eh, tenemos y mil y yo te estoy diciendo que el sábado vamos a llegar a, a, vamos a rozar los 108, 107 mil, ya estaríamos. Uh -huh. ah, pero, pero, sí, bueno, pero sin embargo y como es estamos con muchos casos, así que sí. ya hay cien, más de mil anotados, no tengo el número exacto, pero mm. más o menos anotados, así que hay, que hay que vacunar la mayor cantidad de personas posible en este mes y en estos dos meses. Sí. Y el cuidado, las dos cosas van de la mano. No nos sirve la vacuna porque tenemos muchos vacunados enfermos y muchos vacunados graves porque se han vacunado y a la semana ya estaban enfermos. Ah. Claro, está bien. Bien, Gustavo, eh, no le saco más minutos, sé que anda a mil. Eh, le agradecemos estos minutos con Kermés. Bien, era la palabra del subsecretario de Salud, Gustavo Vera, charlando un poquito de la realidad epidemiológica y sanitaria en la provincia de La Pampa.